cómo les va a ustedes y a la audiencia. Bueno, eh, Javier, han elevado desde el Ejecutivo eh, Municipal el proyecto del nuevo Código Urbanístico para Santa Rosa, bueno, le dieron ingreso al Consejo Deliberante. A ver, ¿qué tenemos que saber del nuevo código? ¿Qué es lo más eh, trascendente o qué modificación han impulsado? A ver. Bueno, lo más importante, y comienzo destacando esto, es que eh, al comienzo de la gestión, eh, el Intendente Luciano Di Napoli tomó el compromiso de cumplir con el objetivo número uno que tenía el plan estratégico de la ciudad, que era actualizar eh, el código urbanístico, uh -huh. el plan estratégico de Santa Rosa 2050. Bueno, se desarrolló un trabajo importante que duró más de dos años, porque se hizo un trabajo participativo en la etapa de diagnóstico y también en la etapa de proyecto, Eh, con un sinnúmero de instituciones intermedias, profesionales, eh, comisiones vecinales, para darle lugar a todas las opiniones ¿no? de la mayor cantidad de, de habitantes de la ciudad. Lo importante que tiene este código no es solo su actualización, sino que se abordó la temática ambiental uh -huh. y es un código, el, el que tenemos vigente hoy todavía es el 2005, que intenta eh, conciliar eh, el aspecto normativo con los modos de vida eh, de la sociedad actual. La pandemia nos dejó una experiencia importante en una demanda de espacio libre, verde, para cada uno, individual. Vieron que se sentía cuando la gente que tiene departamento o que no tiene espacio al aire libre, eh, durante la pandemia se manifestó bastante esa, esa necesidad. Entonces, lo más importante es que dentro de esta actualización, la normativa intenta reflejar el, la cierta problemática actual de habitabilidad eh, y, y abordaje ambiental de, de la norma. Eh, tiene un sinfín de, de aspectos técnicos, pero uh -huh. lo más destacable es esto, que intenta reflejar para que no haya este, controversias entre la aplicación de la normativa y el desarrollo de la vida actual. Es una herramienta que sirve para eh, disponer de cómo son las edificaciones dentro de la ciudad, cuidando eh, lo ambiental individual y lo ambiental colectivo. Sí. Importante destacar que salió con, un, por unanimidad, con un amplio consenso, así que entendemos ah, que esta semana... Sí, eso es eso te, iba a, porque... te iba a preguntar si, si hay consenso eh, general. Sí, sí ¿no? porque en el donde se aprobó eh, hace uh -huh. unos días en la Comisión Permanente del Plan Estratégico de la Ciudad, donde además de ciertas instituciones, 12 instituciones del medio, eh, participan también los concejales, uh -huh. las, los representantes de cada bloque. Y hubo unanimidad, así que entendemos que eh, en el seno del Consejo Deliberante la semana que viene el tratamiento va a seguir el mismo camino. Ah. Así que eso es muy importante, se ha logrado el consenso de, de todas las partes. claro eh, eh, Javier, eh, cada vez que se habla de para dónde crece la ciudad, cómo se va a urbanizar, eh, ¿eso está contemplado eh, dentro de, del código? Claro, en realidad, eh, como regula todos los aspectos de cómo deben ser las edificaciones mm. en toda la ciudad, siempre generalmente se le pone el acento cómo va a crecer, ¿cierto? Sí porque también se regula el crecimiento interno dentro del perímetro urbano. Mm. Esta ciudad hoy, lo que pasaba es que el código actual pasa de un perímetro urbano a directamente el ámbito rural. Mm. Entonces, en esta norma se ha definido un tejido periurbano, que se llama áreas de crecimiento futuro, ¿no? Mm. Eh, ese tejido periurbano es una transición entre lo urbano y lo rural. En ese peri periurbano se dan ciertas actividades que tienen que ver con lo rural y tienen que ver también con la ciudad, y es una reserva de lugar para crecimiento de la ciudad. Ese crecimiento va eh, tiene aspectos eh, temporales, digamos, o sea, a corto plazo ciertas partes, a mediano plazo y a largo plazo otras. Uh -huh. Y se le ha impuesto, eh, son 15 zonas de crecimiento, ciertas pautas a cumplimentar, como cierta compactación de de los distritos urbanos linderos para hacer las aperturas y cierta provisión de infraestructura, proyecto y obras de infraestructura para sanear que el crecimiento no sea a expensas de faltantes luego que sufre la gente, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Quiénes ¿quién quién autoriza las eh, futuras urbanizaciones? Eh, eh... No, son eh, todas las futuras urbanizaciones son autorizadas previos proyectos uh -huh. eh, y desarrollos urbanos parciales del Ejecutivo a instancias del Poder Legislativo. Ah. Y hay u, solo una que quedó, eh, con una que es la, la que está sobre el sector este de la ciudad, sobre el acuífero, que en algún momento fue motivo de ciertas discusiones, ¿no? de, de intercambios. Sí. Esa quedó, eh, se tiene que aprobar por una mayoría agravada en el Consejo deliberante que es una mayoría especial. Así que todas todas son aprobadas por el Consejo deliberante Ah, bien. ¿Y, y, ¿Y por qué esa eh, tiene que tener dos tercios? Bueno, porque digamos que la problemática del acuífero Ajá. impuso mayor cantidad de gente decidiendo en el Consejo Deliberante. Ajá. Tengo que decir que hay una pequeña zona que es inmediata, esa sí la dispone el Ejecutivo, pero es pequeños sectores claro. eh, que son de crecimiento inmediato. eso Después están las zonas B y C, a largo y mediano plazo, que sí todas pasan por el Consejo Deliberante. Bien, eh, bien. Por y... eso es importante el consenso que se logró claro. en cómo no. se va a manejar esta herramienta, quiénes van a ser los que autoricen, mm. y obviamente la participación. Yo tengo que destacar los colegios profesionales, Colegio de Arquitectos, el Consejo Profesional de Ingeniería, el Colegio de Martillero, el Colegio de Ardimensores, mm. el, el, el Consejo de Ciencias Naturales, COPROCNA, eh, están los geólogos, están los químicos, los recursos, eh, ingenieros en recursos naturales, una amplia <risa> participación, todos han sumado, eh, por supuesto que sea ha tomado mayoritariamente de las opiniones y se le fue dando este que consenso en la herramienta a las opiniones ¿no? de la gente que participaba. claro Y, y en, en estas futuras eh, proyectos de urbanización, eh, ¿tienen que asegurar eh, las obras, eh, me imagino, de cloaca, agua y claro, eso, pluviales? Esa, esa, es la gran, esa es la gran diferencia, de ah. proyecto tanto proyectos como tanto obras o provisión de infraestructura o equipamiento. Uh -huh. eh, digamos que se dispone que la ciudad pueda tener unas nuevas aperturas, pero bajo estas pautas. Uh -huh. eh, las condiciones para las nuevas aperturas van a ser estas, que se cumplimenten con algo que después, que si no lo tenés, Eh, es una problemática para primero para el vecino y segundo para el municipio que se ve imposibilitado de concretarla. ¿no? Claro. Eh, ¿Hay privados o desarrolladores que en este momento estén solicitando justamente habilitación para poder eh, lotear o construir en esta eh, área periurbana? No no aún no aún no porque todavía hay cierta cier, cierta superficie vacante dentro de lo urbano ciertos desarrollos que se están llevando adelante hoy con el código actual, digamos que esta es una previsión para el futuro, ¿cierto? Para que la ciudad tenga una perspectiva de desarrollo para ciertos puntos cardinales. Mm. Ese periurbano que estamos hablando es perimetral a toda la ciudad, en todos los rumbos. Pero bueno, no, esto es eh, seguramente a partir de que esto se apruebe, que eh, seguro que va a haber gente que consulte, mm. este que quieran saber, ¿no? Digamos, hay muchos actores en en el desarrollo de la ciudad, aquellos de, que tienen que ver con las construcciones, aquellos que tienen que ver con los desarrollos de la gente misma, ¿cierto?, que tiene necesidad de nuevos lotes. Mm. Así que, bueno, entendemos que una vez que esté aprobado, seguramente va a ser motivo de consulta. Eh, Javier, y esta, este, este grupo de empresarios, bueno, o, o, que habían presentado el desarrollo urbanístico ahí en el este de la ciudad, ¿sigue con interés de, de construir o, o, o no? No, no, no, eso, eso tuvo... Tuvo una relevancia periodística, sí. pero no fue tan así. Ah. Eh, en realidad fue parte, en esta ciudad lo que pasaba hasta ahora, que, que está encaminándose eh, caminándose el, la aprobación de este nuevo código, eh, es una con, cierta contradicción entre si la ciudad crecía compactándose en el interior del perímetro urbano, con mayor edificabilidad, o de acuerdo a la cultura de la gente de, del santarroseño, de cómo vive, <risa> habría nuevos sectores para poder tener lotes privados y viviendas individuales. Mm. Esa controversia, digamos, que a nivel urbanístico eh, se pudo abordar y ahí en ese en ese sentido fue cuando se generaron estas discusiones porque se puso en juego, bueno, el sector este justo fue motivo de charlas, sí. eh, pero, pero no pasó más de eso. O sea, por ahora no hay ningún grupo empresario que esté golpeándonos la puerta, digamos, o sea, y esa fue fueron motivos de, de discusión y de análisis, digamos, de todos los actores, de si la ciudad se compactaba y crecía solamente dentro del perímetro actual, o se daba la posibilidad con ciertas características, esto de la provisión de, de infraestructura, mayor sesión de espacios verdes, de eh, abrir nuevos, nuevos nuevos sectores, ¿no? Claro, si bien decís esto, pero en su momento hubo un interés de este grupo de urbanizar esa sector de la ciudad, el no. este. ¿O no no yo no diría que fue un grupo yo fue un reuniones que tuvimos con todos los vecinos de un sector de la ah. ciudad y se conversó pero justamente en este con este con este marco de decir bueno la ciudad tiene que abrir o no abrir el crecimiento luego sí periodísticamente se, se dijo mucho pero no no hubo concretamente inversores. Por lo menos con nosotros no hablaron. Bien, bien. bien. Eh, Javier, eh, hay barrios de, de la ciudad de Santa Rosa que ya han quedado muy cerca del centro, en donde hasta ahora, creo, no se permitían hacer edificaciones superiores a los dos o tres pisos. ¿Eso va a cambiar en el nuevo código eh, urbanístico? Está, es, es muy muy bueno que me preguntes eso, porque básicamente el código... La ciudad que tuvo un crecimiento eh, muy grande, horizontal y de baja densidad, o sea, en planta baja, con barrios planificados por el Estado o barrios particulares, ¿no? Sí, si te sí. vas al sector norte hay mucha vivienda particular individual y eh, los servicios y las actividades comerciales no fueron acompañando esos desarrollos, solo residenciales. Claro. Este código intenta proveer la posibilidad de establecer ejes comerciales, corredores, que son algunas calles principales que tienen más dinámica este, de movilidad y les permite un desarrollo de mayor constructividad. O sea, eh, apuntalar esos ejes hace que se sean este eh, propicios para el desarrollo de actividades comerciales y también para desarrollo inmobiliario con mayor constructividad, que es lo que le da dinámica a los sectores, ¿no? Hoy vos, si te vas hacia la zona norte o hacia la zona sureste, tenés un predominio de residencia nada más, y la gente tal vez para hacer una compra diaria tiene que manejarse hasta el centro y recorrer un montón de distancia, ¿no? La idea es que se vayan apuntalando microcentros periféricos para que la gente no tenga que movilizarse tanto y en un radio de 15 minutos pueda encontrar todo lo que necesite en la vida diaria. Claro, y ahí... Dechemos, en... En, en, estos de... ¿En estos microcentros sí. o, o en estos corredores se va a autorizar la construcción eh, de edificios mayores a, a no de... dos o tres sí, pisos? Sí, no edificios, no, no, el límite es tres pisos. Uh -huh. ¿sí? Hay algunos corredores como la avenida Luro, el sector que va desde la rotonda del mate hasta la rotonda del ejército, que ahí sí, porque hay un gran espacio verde, es un lugar muy lindo, se van a permitir plantar bajis seis o el primer tramo de la avenida Perón este, yendo en la margen oeste que da la laguna, también planta baja y seis. Son sectores que queremos estimular el desarrollo de la constructividad porque hay ciertas condiciones naturales que queremos intentar, eh, eh, a ver si se le puede sacar el partido, imagínate que en la avenida Perón tenés toda una visual hacia la laguna que es espléndida eh, y y todavía hay alguna vacancia de lote o de algún tipo de edificio que se podría renovar. Claro. Lo mismo en la avenida Luro, viste que es eh, donde está el, el Paseo de las Esculturas, es un espacio verde muy, muy lindo que es una, es una lástima que solo se aproveche con constructividad de planta baja y uno planta baja. claro Un espacio que puede alcanzar otras dimensiones. ¿no? ¿Son esos dos corredores que, solamente donde se va a habilitar no, planta baja y seis? No, no, no. Corredores son muchos porque son 13 corredores diferenciados en la ciudad eh lo que pasa que hay de distintas características, por ejemplo, el de San Martín se ha dispuesto como un eje institucional y cívico, ¿no? Uh -huh. Ahí podés hacer ciertas actividades y otras ciertas no, pero son muchos muchas eh, calles de la ciudad que tienen esta característica. Lo que pasaba que el código de hoy no tenía el alcance de con los corredores hacia nuevos sectores que se han ido consolidando en la ciudad. Uh -huh. Entonces, muchas cosas va a propiciar el cambio este código que van a pasar para paulatinamente, ¿cierto? lo que La norma sirve para ir apuntalando aquellas faltantes que tiene la ciudad, ¿no? Hoy vos querías poner, por ejemplo, un, eh, un club deportivo, una cancha de fútbol 5 en los nuevos barrios y no podías. No estaba permitido el uso. Bueno, eso es el análisis que se ha hecho, ¿no? De incorporar actividades que no estaban permitidas ¿Y qué ocasiones? Que la persona que tiene el interés por desarrollar una actividad venga al municipio y se encuentre con que la normativa se lo impide. Claro. Entonces, eso es lo que cuando uno dice, bueno, que la normativa no colisione con el modo de vida actual, o, por ejemplo, hay distritos de la ciudad que han heredado a través del tiempo el ser tipo de vivienda de fin de semana, como el entorno de la avenida Perón, hacia Toay, y ya no es más de residencia ocasional, es ¿eh? sí. de vivienda permanente. Sí. Ahí fíjate que dentro de los distritos hay poca cantidad de comercios, se han dispuesto algunos corredores, como también se ha dispuesto que se permita en, en estos lugares donde de una sola vivienda por parcela, unidades dentro del seno familiar de más de una. Hoy todas las familias generalmente tienen la necesidad en el mismo en la misma parcela donde tiene la vivienda de solucionar la vivienda tal vez del hijo, tal vez de un padre mayor, entonces bueno, Esa es la conciliación que se intentó con esta norma, con las nuevas formas de vida que se presentan hoy, claro. y la problemática que tiene la gente. Javier, Eso es lo destacable. Hay, hay un tema que, que es muy importante y que debe resolverse, supongo que ustedes lo, lo deben eh, tener allí eh, establecido también. Hay barrios de la ciudad que, sobre todo blindantes ahí a la avenida Perón, Eh, que no cuentan con red de agua potable, no tienen acceso a la red de agua potable, no tienen tampoco cloacas. ¿Está previsto un plan de obras también, teniendo en cuenta que van a permitir edificar en altura y que muy posiblemente vaya a poblarse aún más esa zona de la ciudad? Ahí, en la, en la parte donde yo te dije mayor altura es solamente hasta la rotonda del Chango Más, donde sí hay posibilidad de servicio, Ajá. no en el resto de la Perón. Justamente ese sector es eh, un sector con, donde la problemática de la infraestructura es complejo, porque las obras de nexo que hay que realizar son obras muy grandes, uh -huh. en, de una escala muy grande, y bueno, el costo. Yo creo que seguramente eh, Luciano en la segunda gestión va a volver a esta problemática uh -huh. a nivel general, pero particularmente lo que prevé el código en los sectores nuevos para ampliar la, la zona urbana prevé sistemas individuales en ese sector, uh -huh. no sistemas de red colectivo justamente por la falta de posibilidad de nexos con las redes existentes. Uh -huh. Digamos que todo el entorno de la Perón y lo que era el viejo camino hacia la localidad de Tuay ha crecido con sistemas individuales. La idea, bueno, es permitir en un mayor rango de, de terrenos, de superficie, y resolverlos en lo posible, si no es posible colectivamente en cada emprendimiento, bueno, sistemas individuales, pero eh, cumplimentando con todo lo que se dispone con la normativa provincial y municipal. no Bien, Javier, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar, decir, eh, si no, gracias. No, no, de destacar esto, la unanimidad en, en cómo se aprobó en el plan estratégico, eh, la participación es fundamental y el rol de esta nueva herramienta que pretende conciliar no la vida, la vida de la gente actual, con la normativa, para evitar problemas de este tipo, de que cuando la gente viene pensando que lo pueden poner una actividad en cierto sitio o, o concretar cierto desarrollo de construcción, se encuentra con que la normativa no lo prevé, una normativa que era ya antigua, porque tiene 18 años, eh, y que venía arrastrando problemáticas que no reflejaban la realidad de la gente. Por eso esto de la participación hace que uno escuche que se nutra de todo lo que te cuentan distintos sectores, cada sector tiene una mirada, ¿no? Uh -huh. Un arquitecto seguramente que mira cosas distintas a un geólogo, pero todas son importantes al momento de definir algunas cuestiones, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, eso, destacar la participación y el consenso que ha tenido. Bueno, eh, muchísimas gracias, Javier, por salir al aire acá en Kermés. Bueno, gracias uh -huh. y buen día para ustedes.